They're saying a deadly poison disguised as heroin. I mean, in the process of having this constitutive drug in the store... to the radio, support... con Milenario, vamos a despegar una semana más, 1984 con Larry Solo y Raúl Chehuaca vamos para allá skin Estamos una semana más, sábado. Hola Raúl. Hola, ¿qué tal? Larry, Larry Solo vale. y, y, y Raúl Chehuaca, aquí Estamos en el Alcón Milenario, volando otra vez más. A eh, Día de hoy, día 2 de abril de la, del año de Armagedón, 2016. Y bueno, vamos a hacer... Un especial más o menos de punk rock y hardcore hasta que venga nuestro amigo J. Darbader para invadirnos nuestro imperio. <risa> ¿Qué hay compañeros? Bueno, pues aquí estamos una semana más y esto pues era el año 1983 en Barakaldo, Vizcaya, con Juan Carlos Lera, Josu Korkosteghi, Lino Prieto y Itxetxu che, Martínez era la, el principio de la banda Parabelun. Que por cierto hace, hace un par de años, ¿no? Sí, ah, sí, ahora iba a comentar eso, que muerto. se murió justamente Juan Carlos Lera de un infarto. Y bueno, es una fama que es una formación que se ve que se fundó en el 83 con diferentes eh, componentes de una antigua banda que se llamaba Java y editaron diferentes discos como el No Hay Opción del año 1987 y Broncan El Bark en el 91, estábamos escuchando la canción Envenenado que abría justamente ese, ese pedazo de, de álbum en el 91 eh, después hicieron el Hace Falta en el 93 en el 94 Charriboda Eh, adelante sin cabeza en el 98, que fue justamente cuando se disolvió la banda mmm, Parabellum Pero más tarde justamente se hizo un recopilatorio, que eh, se llamaba así, envenenado también, en el 2002 eh, Un día cualquiera en directo, eh, en el 2003 que se fue justamente cuando decidieron darle otro, otra oportunidad a la banda Después en el 2000, 2006 se hizo un tributo a Parabellum y después justamente pues lo que estábamos comentando en el 2014 y eh... con Macarrada también ¿no? sí, bueno pues, eh, eh, los componentes eh, los componentes de esta formación han estado por muchos proyectos como a... yo soy Julio César como tú has dicho Macarrada Segimundo Toxicomano Setizeta MCD CEIN Tonimetrallitarios Antimalas La Jaula Gris Perla MDH Bulldozer La Jaula otra vez La Contra bueno han estado cada componente ha estado siempre con muchos proyectos y siempre al pie del cañón de, de la música Y bueno, lo que estábamos comentando es que el 15 de septiembre del 2014 Juan Carlos Lera, guitarrista y fundador de la banda, víctima de un infarto, pues falleció a los 48 años Que ya justamente en, en el 2013 eh, se reunieron para hacer un concierto benéfico y en, en las fiestas de Zaragoza en el 2004, pues Lera ya se sentía dispuesto estaba sufriendo un, un infarto que superaría, pero que marcaría el, el comienzo de sus problemas de salud. Una gran banda que siempre hay que estar... Sí, muy pues buena eso. Banda, los de Baracaldo. Bueno, en Baracaldo y en cualquier parte de ahí del norte sí. había unas bandas que eran de flipar. Pues como justamente otra banda, que son italianos, pero justamente se juntaron para hacer un tributo a... a a, a Evaristo y, y, y la Polla Record y decidieron pues justamente tocar en directo pues una canción que se ve que la banda Basotti le gustaba mucho a ellos y eran de me parece que de cuarto, el quinto, no, el quinto el sexto, no me acuerdo si era el quinto o el sexto disco pero bueno, la canción eran eh, la canción era Ellos dicen mierda y ahí va Banda Basotti y Evaristo más van a quedar ¿Cuánto viviremos? ¿Cuánto tiempo moriremos? En esta absurda derrota sin final Dos semanas, tres semanas o oh, 40 mil mañanas que pringue ¡La no, madre de Dios! ¿Cuánto horror habrá que ver? ¿Cuántos golpes recibir? ¿Cuánta, ¿Cuánta gente? Pues estos eran Banda Basotti y Ibaristo pues cantando ellos dicen mierda, nosotros amén, porque estando a la altura que estamos eh, la verdad es que últimamente esos se dicen porquerías en, en el Congreso y nosotros solo estamos haciendo pues eso, alegorías a lo que pueda suceder. Y de ahí nos vamos ahí a otra banda que son de, de Madrid y ellos dicen que son una banda de punk rock de las buenas, es decir, sin complejos, sin prejuicios, sin vergüenza y sin barreras. Es una banda, pues, se llaman The Big Terror y vamos a escuchar la canción Estamos Todos Acusados de Big Rast Terror. a la izquierda, eszeta, 15, hemos indignados, eszeta, que te multa por estar mal aparcado, eszeta, eszeta, qué tipotaria era que, que no con chaqueta, los pocos los que hemos, los que lleve vaya aunque no se baile, soneta, soneta, de acuerdo con el gobierno, Zeta, Zeta que no gobiernen ellos FZ, FZ, el sindicato y el obrero Pues eso, eh, ellos dicen que son acusados porque son de la ETA o de Al Qaeda o de cualquier grupo eh, terrorista que el gobierno siempre va detrás por ellos, ellos dicen que beber cerveza es, les hace pensar y se ríen demasiado y hacer reír a los que pisan demasiado, o sea, beber cerveza beber cerveza y divertirse mojollón eso es el lema que tiene esta banda de Madrid, de Virrasterro y si queréis más información tienen su página de Facebook y la verdad es que podéis encontrar toda la información que queráis sobre esta banda de Madrid vamos a pasar con otra de de, de la ciudad condal de Barcelona Bueno, sí, sí, sí, sí, sí le acabo de contar de Barcelona, más bien de Terrassa, que son código neurótico y vamos a ir con una ley que salió hace mucho tiempo y a día de hoy yo creo que la siguen imponiendo, que es la ley de la patada, código neurótico. digo neurótico que empezó en el año 1981 y también pues finalizó en el 98, pero bueno, son uno de los grupos que seguramente que más de uno pues lo tiene en su pedazo de baúl como gran recuerdo y como gran grupo eh, de adolescencia y como gran grupo estatal. Eh, vamos a pasar con Ud, ya que siempre ponemos de antes, pues vamos a poner una banda también que ha surgido se ve que hace poco, no no tengo gran información pero seguramente que son una banda total que se llaman Gamberros sin futuro y que escucharemos la canción en directo Discriminados. <risa> Bueno, los directos a veces eh, se escuchan demasiado escardados, pero bueno, eh, estos serán, pues eso, Gamberros sin Futuro, la verdad es que son un grupo con bastante gamberro en directo. Eh, vamos a pasar con una banda de, de Málaga, justamente... Mmm, Hay veces que, por ejemplo, yo tengo más conocimientos por los grupos de, del norte o de Madrid y, y de y de Cataluña, y también, bueno, de aquí de, de Mallorca y, y Valencia, pero bueno, por por, por, el, por el sur de, de Andalucía siempre pues tengo dos o tres grupos que son los míticos de, de la época, eh, de principios de los 80, que es como son TNT, KGB, eh, ya finales de los 80 y principios de 90 reincidentes, pero bueno... Hay un grupo en Málaga que se llaman de Running Fucking Stonet y vamos a escuchar la canción Ella. es pues eso, desde Málaga, de Running Fucking Stones, una banda de hardcore melódico y la verdad es que no los conocía, pero eh, es una gran banda y estaría bien a, eh, tenerlos a lo mejor por aquí, por, por la isla, ¿no? Piensas tú eso, Larry. Estaría cojonudo conocer bandas <ríe> conocer bandas de tal. Bueno, vamos a justamente a pasar con otra banda mítica, después leer el enunciado, son los X-Pop Ah, me, perdona, así bueno, ese para después Vamos ahí con Cangrena y la canción Larry, échame un cable que No me acuerdo no, ahora la, la can... No sé qué me pasa Eso, pues vamos con Cangrena y no sé qué me pasa No sé qué me pasa ¡Hasta la vez, además! ¡Me cuento la salida! ¡Voy a desesperar de primera, va. De mitjà camp de titularitat, de sistema de quinç format, guanyamos alto, va. Lloc on estan els plata, estan els, avet Saban, no lo te veré este saban, desde la galena, ¡ja, ja, ja! Te vas a de valur, no te asustes, porque aquí sale poeta, le quiero matar, no No te distales más de no te que pensáis que la reto matamos,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 Drogar, no a necesitado drogar esta foto no ha necesitado adiós de la foto frontal, me he logrado superar. Al que me está de mal, me sigo sin la opa, al que no me parece, me sigo sin la opa. Ahora que pensáis, queda dentro de mi a la mierda, me sigo sin la opa. Ahora que pensáis, queda dentro de mi lado, a la mierda, me sigo sin la wow wow guau! Wow. Estamos teniendo un ataque de los clones y nosotros aquí en el Comilenario seguimos en 1984 contraatacando con todo nuestro arsenal musical. Y pues eso, Cangrena desde Barcelona, una gran banda también recordada. ...por nosotros y por y para vosotros... ...para que podáis degustar siempre... ...en vuestros oídos... ...otra formación temible... ...la verdad que se, ...es que se echan de menos grupos de este estilo... ...y nadie parece recordarlo... ...son otros de los muchos que han quedado olvidados... ...y hasta enterados por la historia... ...aunque íbamos unos unos cuantos años atrasados... ...con respecto a lo ocurrido en la madre Gran Bretaña... supieron eh, supu, ...supusieron una bocanada de aire fresco... ...ante tanta ñoñería circundante... ...estaba hoy hablando de una gran banda... Que empezó en el 82 Haciendo una maqueta Son OX Pop Y vamos a escuchar una canción Que estuvieron justamente Haciendo en un programa musical Que después tuvo que desaparecer Por la que liaron las vulpes Y era caja de ritmos Y escucharemos la canción Esperando en la calle OX Pop OX Pop estos eran o Ox Pop a principios de los 80, otra gran banda para no olvidar, como todas las que vamos poniendo siempre en 1984. Eh, vamos a ir a pasar a a una, a una banda que todo empezó como una broma, como una broma. Los miembros del grupo estaban bebiendo Bulweiser y fumando porro mientras escuchaban a The Ramones. Solo les gustaban dos bandas de punk, The Ramones y Black Flag había haber escuchado un concierto de Mid de Med de Madmen, decidieron que ellos eran mejores y eso que ni siquiera tenían un grupo. Mientras Jokin visitaba a su hermano en Los Ángeles y vio el lugar lleno de graffiti de Black Flag y odiaba el lugar donde vivía, que era justamente eh Postmoon de eh, del estado de New Hampshire, de New Hampshire, ahí, Estados Unidos. Y para eh, y e para burlarse de la comunidad gay local, decidieron llamarse de queers, algo así como los maricas y llenar de pintadas el pueblo con su nombre. Estaban hartos del del esnobismo de la comunidad artística gay, pues actuaban como si fueran mejores que nadie. Esto pues vamos a escuchar a de queers con la canción Granola Head. Mira, es que dime, Raúl. Dime. Eh, tengo que preparar a una Dick Kennedy. Ah, pues bueno, pues vamos a pasar bueno, con la... Vamos Back a, in the Ours Sí, eh, vamos a pasar por entonces con Dick Kennedy eh, Después justamente retomaremos la canción de los Queers Y lo que estaba diciendo Vamos a escuchar de Dick Kennedy la canción Back in the Ours Back Back in the U.S.S.A. Well, the new thing goes here about me I think I The last time you're singing, singing, just, just, just, just, just, sa sa sa the west wind the sky perfect nature sa sa after the USSR That's all for you Mom no. Bueno, bueno, bueno, pues seguramente que más de uno habrá dicho esta canción, en teoría no de los Dick Kennedy, pues exactamente, de la canción de vuelta a la URSS es una canción justamente de los Beatles, pero bueno, los Dick Kennedy pues quisieron hacer de su versión eh, sarcástica e irónica a su estilo y la verdad es que, pues habéis escuchado, es totalmente... Memorable también esta canción Hecha por Dick Kennedy Y, el, bueno, y por el gran carismático Yellow Biafra eh, Ahora sí que vamos a retomar la canción de los Queers Y escucharemos lo que estaba diciendo yo antes La canción Granola Head What is going on? What is going on? What is going on? What is going on? I don't want to be a Granola Head I don't want to be a Granola Head Eating magic mushrooms ain't for me Or getting all screwed up on LSD I'm reading beans, brats all day long It's fucking fat out of a bone Wearing flowers in my hair And having dirty underwear I don't wanna be a criminal ahead i don't want to be a granola egg Wet down if these brains are scrambled eggs Ugly chicks with their very hairy legs I think I'd rather be at home Listening to the rumble Or hanging at it getting drunk Oh with a party is for fun I don't wanna be alone I don't wanna be alone Okay can't say It's the for me It'll be Looking bad out of a pond Wearing flowers in my hair And having dirty underwear I don't want to be a the head I don't want to be a the head I don't want to be a granola head Aquí, en 1984, siempre escuchamos grandes hitos de la música del punk de ayer, hoy y del futuro. Y claro, estamos ahora justamente escuchando el disco del de gran engaño del rock and roll De Los Pistols Hay un pequeño pequeño guiño a este pedazo de disco que sacaron Ya después casi casi disuelta la, la banda Y vamos a pasar justamente con otra pedazo de banda de Texas Y cómo no hablar de, de esa pedazo de banda que también eh, se disolvió Tuvieron muchos, eh, muchos parones y idas y venidas Y son de ofentes Y escucharemos la canción Mad for Scott Loco por el Scott Ya sabéis, estáis escuchando 1984 Gran Programa de Hardcore Punk Magazine Cada sábado de 4 a 6 Y si no, en los podcast de Radio Bronca Y los podcast también de Radio 77 Y también los podcast de TITELETA Radio La Algaida Ofendes, Matt Foresca Every girl I'm style Yes, I uh, put on the beat Cause everybody like it I Rock steady beat Whoa, we are naughty boys And remember That we are the old sky Whoa, we are naughty boys your ass now, give them the best of, whoa, we are not a voice, and remember, that we are not stop. Bueno, he hecho aquí una cagada total Y el que estoy escuchando dirá Esto para nada son offenders los de Texas Exactamente Justamente <ríe> es otra banda Que son de Cosenza, de Berlín eh, Son de offenders también Son justamente eh, escatalísticos totales digo por, por lo que habéis justamente deducido Y es un grupo que se formó en el año 2004-2005 Sacó este LP en el 2007 Ya se editó en el 2007 Justamente se llama Hooligan Riggi y bueno eh, perdón por los que justamente sois fanáticos de ofenders y yo se ja, haya ofendido un poco con con este con esta con este resbalón ¿no? de, de musical unos hacían hardcore e punk a toda la caña y estos hacen pues, justamente música músicaca que también viene bien con nuestro programa de 1984 pero bueno vamos a ir siguiendo eh, después de este de este de este resbalón y nos vamos a ir con otra banda que se llama negative approach que estos sí que son ellos no son justamente otra banda nueva con otro nombre y tal y escucharemos la canción dead stop esto para la muerte Wow, negative approach, como siempre, contundentes. Hace poco estuvieron, no sé si fue el año pasado o el anterior, estuvieron de gira por, por aquí, por, por Barcelona, y fueron unos cuantos componentes de aquí, de, de nuestra isla, a, a, a verlos en directo. Y la verdad es que seguramente se lo pasarían de fábula. Eh, nos vamos ahí justamente a la, a la ciudad de Kalisz, Polonia, y vamos a, a descubrir una banda que... Mmm, por mí, no, no no los conocía se llaman Pro Wincha y vamos a escuchar la canción Nieguini vamos allá recurriendo de de de de, Calis, de de de Polonia, el grupo eh Prowin. Seguramente si estuviera aquí nuestra gran amiga polaca natalia nos podría mejor informar cómo eh, eh, pues eso, la historia un poco de esta banda. Eh, vamos a ir con otra banda que se llaman The Van Robes y vamos a escuchar la canción Scooter Boy, el chico de la scooter. And I pray You can't stop our vibe But no, you can change our mind Oh, good boy game our life is going on it's not about a fight it's a fashion and a bright you guys stop i was vibing on your sunshine our mind to ¡Wow! Hoy estamos pegando a todos los palos Un poco de un poco de ska, un poco de punk, un poco de hardcore Un poco así de, de punk melódico y hardcore melódico Bueno, iremos tocando un poquito todos los palos Porque en este programa pues no hacemos ascos a ningún estilo del rock and roll Y como no, pues aquí en 1984 ha venido justamente ya J. Darbader Buenas tardes, J. Darbader Está allí ya eh, preparándose pues el contenido suyo, o a lo mejor no, y nosotros iremos justamente pues haciendo hincapié al programa de hoy y poniendo música, ya que justamente nos faltan pues dos componentes de nuestro halcón milenario que son justamente Bernat Skywalker y Fede C3PO, que están cada uno pues haciendo sus actividades extra semanales haciendo sus cositas y ya nos explicarán cuando vengan en el próximo programa pues cómo ha ido por aquí por allá. Seguramente que Fede nos contará muchas cosas en su viaje interestelar. Eh, vamos a ir también recuperando un poco porque también a veces le pegamos un poco así al metal y vamos a ir con otra eh, gran banda. Eh, Larry, ¿qué te ha pasado yo por allí? Eh, mira, me has pasado... Aquí tengo... Es que justamente te, te, de, te deja todo ahí. Tenash. ¿Eh? Tenash. Eh, Vos. Zell Rocket, algo así. Ah, vale. In okay. the basement. Vale. En el sótano. ¿no? En el sótano, exactamente. El sótano. Pues vamos a poner ese grupo y esa canción, y poco a poco iremos haciendo, pues eso, que sea bastante acogedor esta tarde de sábado, aquí en 1984, tú para el resto de todo el mundo. Tú sabes el, el halcón milenario es, bueno, es muy es, grande y hay que, hoy estamos corriendo de un lado para el otro. Ya, por eso te estaba diciendo que justamente <risa> faltan dos componentes de la nave interestelar, con milenario, que son justamente Bernard Skywalker y Fede C-3 Pedo peos pedos, <risa> pedos. <risa> que nos contará ya su, su, su historia por sus hazañas, sus hazañas en, en, en el siguiente en el siguiente planeta que estará visitando pues vamos allá, dale al play 1, 2, 3, 4 Sí. Pues esto será Teenage Voltair eh, Rocket eh, Con la canción In The Basement eh, Ya habéis visto Que hoy estamos haciendo Pues es un poquito de, de todo Hardcore, hardcore melódico eh, Ska, punk eh, Tanto de aquí como de allá Y vamos a pasar justamente Con una banda también eh, estadounidense Que son de Distillers Con esa pedazo de cantante Y escucharemos la canción De John Crazy Pilland Are you ready to be liberated on this SSC history? Well, the boys have been free from their cages. Come go, let it lodge a living, living load You can build up you all sitting on death row Let the car tan fall on am murdered soul Go watch it all day, I'll twildle your story Get smacked off yeah go down a drum road Boy, you won't slow that, admit itself and click the crime Go and pull the trigger, this'll be the last time yeah. five bodies and I lives about a boy doing our life I love a man from California he's a pretty as of the same disorder white Phil he's our cat and now we gotta change. Pues esto hoy eran, estamos de, ¿eh? hoy estamos de punga americano, punga bueno, también un poco español. Está, estamos un poco eso, yendo eh, con, con nuestra nave interestelar. Para inter los estelar. niños de instituto. Sí, para un poco de todo, un poco de todo, un poco para nostálgicos, un poco más para para los del mañana. Y vamos recorriendo, pues eso, un poco el, el, el globo terraqueo con todas las bandas que hay más o menos de punk, hay un montón, porque hasta hasta en, en Singapur, que pasa que justamente ahora, no, hoy no me he traído el nombre, hay una banda de hardcore que es la hostia, tío, de buena, tío el próximo programa seguramente que lo pondremos para hacerle Pero eh te haremos recordar. Exacto, sí, sí, sí, a veces que últimamente el Alzheimer me, me deja un poco trastornado. Bienvenido al club. Exactamente, gracias. Bueno, vamos aquí a 1984 siguiendo con nuestro con nuestro con nuestro viaje interestelar del Halcón Milenario y pilotado por claro, como no, por Larry Han Solo y por Raúl Chewbacca que Chevaca siempre hacía ruidos raros y hoy habla Y J. Y, J. y J. Darvader, que hoy está, pues eso, diciendo... Bueno, está, está visitando a ver si ve a su hijo, pero no ha venido su hijo. Bernard Skywalker. Pero seguramente que el, el, el sábado que viene lo podrá reencontrar y decirle unas palabras. Y a su gran merecido robot Fede C3P2, pedo, que contará sus hazañas por tierras lejanas. Eh, vamos a pasar con otra banda también, estadounidense, como no, que son los Suicide Attendance. Estos son... sí, son de Instituto, chunco. Totalmente. <risa> <risa> y además que justamente la canción que he elegido es para is eh, Istitulón... O sea, para... Del 83. Sí, sí, sí, totalmente. Sí. Más o menos cuando empezaban esta pedazo de gran banda. Después se fueron haciendo más metaleros. Pero bueno, el principio de Suicide al Tendez fue la hostia de de bomba y tal. Vamos a esc escuchar la canción Institut Nolliacet. I wanted to, and I get real frustrated, they like, I try hard to do it, and I, like, take my time, but it just doesn't work out the way I want it to, it's like, I concentrate on real hard, but it just doesn't work out, and everything I do and everything I try, and it turns out, it's like, I need time to figure these things out, there's always someone there going, hey, Mike, you know, even been noticing you've been having a lot of problems lately, you know, please, maybe get away, and, like, maybe you should talk about it, you feel a lot better, and I go, no, it's okay, you know, I'll figure it out, Long. I'll figure it out, you know? I'm just working on myself. They go, well, you know, if you want to talk about it, I'll be here, you know? And you'll probably feel a lot better if you talk about it. Go so on, you talk about it? I go, no, I don't want you I'm okay I'll figure it out myself. They just keep bugging me. They just keep fighting me. They on the desire. It's gonna be a huge life. It's gonna be a great You want to have it. They say that great one not crazy. Here's it. the design. You have to want it. Here's great I was in my room, and I was just like staring at the wall, thinking about everything, instead of yeah, thinking about nothing, and then my mom came in, and I didn't even know she was there, she called my name, and I didn't hear her, and then started screaming, lying, lying, and I go, what, what's the matter? What's the with you? I go, this is not wrong, Mom. She go, don't tell me that. You're on track. I don't know Mom, I'm not on I'm okay, I'm just thinking, you know. Why don't you give me a Pepsi? Go, no, you're on track. I go, Mom, I'm okay. I'm just thinking. She goes, no, you're not thinking you're on track. Mental people don't act that way. I go, Mom, just give me a Pepsi, please. All I want is a Pepsi. And can't wouldn't give it to me. All I wanted was the Pepsi. Just want Pepsi. And can't get into it to me. Just a Pepsi. I'm sitting in my room, my mom and my cat came in. They put the gun and they sat down. They go, we need to talk to you. And I go, okay, what's the matter? So go, me your mom, we noticed a lady isn't having a lot of problems. And you've been going on for no reason. we're afraid you're gonna hurt somebody. we're afraid you're gonna hurt yourself. So we decided that it would be your best interest if we put you somewhere where you can get the help that you need. And I go, wait, what are you talking about? We decided my best interest. How do you know it? My best interest. You say what my best interest is. What are you tell you this I'm crazy. When well, I went to your school, I went to your churches. I went to your church and took your learning facilities. So how do you say I'm They know the things I'm running. They never make. My job is to go ahead. Mentally, I'll I'm not crazy. Here is the one that's crazy. to be crazy. Here is this a It's a gun. Pues esto eran, desde Estados, desde Estados Unidos, pues eso, los incombustibles, suicidal tenders con la canción Institucionalized. Institucionalizado, para gente que aún el día de hoy pues no sabe lo que es la institución en esta sociedad. Vamos a pasar con otra banda también, de por ahí cerca, que son otra gran banda de, de los 80 y 90, que son los Screeching Whistles, y vamos a escuchar la canción I Wanna Be, oh", I wanna, I wanna be a Homosexual Música Si sonaban el grupo Screeching Whistle, que son otras de las bandas que tengo siempre en mi baúl que me encanta mogollón cuando los descubrí en el 88. Y la verdad es que me encanta siempre escucharlos, sea aquí, sea en casa, o sea para vosotros, aquí en los oyentes de 1984, en, en, la, en la radio, por supuesto. Vamos a pasar con otra banda que se llama Face to Face, Cara a tu Cara, Y escucharemos la canción Disconnected Desconectado Face to Face, Disconnected, un, un temazo para escuchar esta tarde de sábado 2 de abril de 2016, sobrevolando ya... ¿Qué país estamos sobrevolando ya? Estamos sobrevolando otra vez Estados Unidos con otra de las grandes bandas que me gusta a mí escuchar y son Descendants y escucharemos la canción I'm the One. Truth and you know I'm right Of everything you said and the will ever to you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 ni Dime, dime, Gary Tengo acá que me ha llegado Un burrofax Un burrofax Ya empezamos con los burrofax Era raro que no llegaran a nuestra nave estelar con milenario los burofax también De bandas que siguen mandando temas Ah, mira, perfecto Para la edición de 1984 De 1984, sí, que ya a día de hoy ya se ha terminado el plazo Sí, creo que sí, ¿no? Me parece que sí Porque hasta el 30, 31 de marzo ya estamos a 2 de abril Y no sé si justamente a, habrá más afectaciones Eso ya, eh, el staff eh, son los que tienen que decidir. Dime. Eh, nos ha llegado de la puta calle el tema. Ah, un de la tema, puta calle. Uh -huh. Y, bueno, en realidad creo que nos mandaron dos temas. Dos temas. O sea que vamos a sorpresa a ver... Vamos a ver la sorpresa de la canción nueva, antigua. Eh, después... Se llama, creo que se llama Basura. Pues esa ya es, o sea de, que creo que es, es de la maqueta y, creo del, y, de, y, de, y del álbum. No, no, es ¿Ah, es, sí? Sí, sí, es de la maqueta no, y, bueno. y del álbum que sacaron hasta ya unos cuantos años. Revisaremos eh, el otro mail a ver si, si es algo también de la puta calle. Vale, pues vamos a escuchar, si quieres, la canción Basura de la puta calle y Venga. revisamos el Burofax Vámonos. para todos los oyentes. Vamos allá con... La... Pues esto era a la puta calle con su canción Basura de la maqueta y también que sale en el EP que sacaron, me parece que en el 2012-2013, no recuerdo ahora muy bien cuando fue la presentación, sí, fue, fue una fiesta inolvidable allí en el, en el Gremi Sala 1 y la verdad es que estuvo cojonudo. Eh, no han mirado si... Sí, la otra es de Come Animal. Ah, pues mira, pues también la podemos poner, de Come Animal. Y, y mm -hmm. que gran... o sea, bienvenido sea justamente al recuperatorio número 2 de 1984. ¿Y qué canción nos manda? Eh, puta fortuna, pero a ver, espera porque aquí hay algo... Hay un virus, ¿no? Nos mandan los burofras con virus, nos quieren justamente sabotear el programa o, o o justamente que hagamos aquí una historieta infantil en un momento dado que yo me me invente en un momento, pero bueno, puede ser que las cosas son así en directo en la Cosa del directo Las cosas del directo son justamente a lo que más me me mola a mí afrontar aquí cada sábado para todos los oyentes de nuestro programa habitual en 1984 Pero bueno, las historietas pueden ser siempre breves o eternas, como quieran ustedes eh, escucharlas o, <risa> o padecerlas. Dime. Come animal. Come animal, pues vamos, con coma animal, la canción, fortuna, puta, puta fortuna. Puto fortuna o puta fortuna. Puta, pues vamos, coma animal, puta fortuna. Como se llaman ellos, ComAnimal o ComAnimal, pues ahí también está el título de su canción, Puto Fortuna, o como queráis decirle, Puta Fortuna, puede ser tanto una cosa como la otra. Eh, pues estará también integrado en el segundo recuperatorio de 1984, eh, Mallorca Punk, eh, que estará justamente, pues eso, eh, dentro de poco en el horno para que podamos degustarlo perfectamente pronto con todos vosotros, seguramente que en alguna, en una presentación de fiesta, como hicimos hace unos cuantos años, ahí en la factoría eso. Este año a lo mejor puede ser que sea esa se posesión o puede ser otra vez esa factoría. Ya eso, eh, la decisión de los eh, eh, colaboradores y... Cuando se haga la asamblea. Y la asamblea con el staff, exactamente. <risa> el staff, este staff... Está, está, está. Pues vamos yendo otra vez con nuestra con nuestro viaje con Milenario, eh, sobrevolando ya seguramente que otra vez eh, pues parajes cercanos de por aquí y nos vamos a ir a Madrid con una banda que se disolvió en el 2001 pero empezó a funcionar en el año 1994 ahí en Madrid. Y me estoy refiriendo justamente a la banda Aero Beach y vamos a escuchar la canción Queen of Rock and Roll, Reina del Rock and Roll. You get from there That's how you and your new your friends You're yet not my world You're Just listening without you Yes sir Yes sir Come on up Oh yes Ya estamos llegando, estamos llegando casi casi al final del programa Pero aún quedan 20 minutitos buenos, 22 minutos buenos De grandes temas que pondremos, por menos 3 o 4 Porque hoy estamos haciendo justamente un programa a nuestro gusto ¿O no la rijan solo? ¿Qué opinas tú? Así, así es Así es Aquí en el Alcon Milenario nos ponemos la música Mientras vamos patrullando nuestra nave espacial A donde nos lleve si sí, aquí allá oa otro espacio sideral y eh, disfrutando pues, con todos vosotros los oyentes de este pedazo programa que es 1984 cada sábado hoy no hay justamente ni tertulia ni, ni justamente pues eso eh, escritos leídos Justamente nos dedicamos a hacer lo que más nos gusta, música a nosotros, a Gary Han Solo y a Raúl Chewaka, pues Chewaka, no por pues escuchar música de todos los palos, de todos los estilos. Y después de escuchar esta pedazo de gran banda de Madrid, Aerobeats, que es una pena que se disolviera en el 2001, pero bueno, la verdad que eh, lo que pudimos disfrutar de su música en ese momento del 94 al 2001 fue, para mí, acojonante y... Pff, Bueno, no sé, es que tiene tantos adjetivos que no me sale, no me sale tranqui hoy. Pues vamos a pasar a otra banda también de ahí de, de Madrid, que eran también otra banda mucho más añeja, que eran de del de año donde empezaron justo antes del año 1981, pero eh, me he fijado que en el 2013 justamente editaron otro LP que se llama Estados Delincuentes. Y como no me estoy refiriendo justamente a ese pedazo de gran banda Que son Delincuencia Sonora Que en su trayectoria musical Pues desde el 82 eh, Sacaron diferentes álbumes eh, el, Que se llamaban delincuentes Sonora 1982 En el 83 sacaron Demasiado Tarde En el 84 die Urban Delincuencia Sonora En el 85 Underground Compilection En el 85 también Delincuencia Sonora live in Elche que fue justamente un directo que hicieron en 84, allí en la ciudad de Alicante, eh, en Elche. Después en el 88 sacaron la ley, en el 90 por la causa de algún rebelde, en el 94 sacaron justamente un recopilatorio que era la trayectoria de delincuencia sonora, que era del año 1981 hasta el año, hasta el año 1985, en el 99 sacaron el arte de atontar, en el 2001 hicieron un directo en vivo en el Gruta 77, una gran sala de, allí de, de Madrid y como iba diciendo en el 2013 justamente sacaron este LP se llamaban Estados eh, Delincuentes que lo grabaron con el sello discográfico Lengua Armada eh, y producido por Jaime Zamora. Pues vamos a escuchar de Delincuencia Sonora la canción ¿Dónde Estaban? guau wow, wow, delincuencia sonora eh, deciros que justamente delincuencia sonora fueron una de las primeras bandas de punk español favoritos del fanzine americano máximo rock and roll de san francisco Estados Unidos y, y justamente a, también a, a raíz de ahí eh, fueron elegidos para representar la música punk españa en el festival de, de berkeley california compartiendo cartel con black flag dick kennedy crash y do entre otros en el año 1985 o sea Delincuencia Sonora es una de las grandes bandas que nunca tenéis que dejar de escuchar en cualquier momento. Vamos a otra gran banda, que estos eran navarros, que son justamente una banda que después su cantante montó... Bueno, se fue hizo una historia solista en Italia, que era el gran conocido eh, Tonino Caratone, Y estamos hablando de, de la banda Tijuana en Blue, y vamos a escuchar la canción Máquina Baja. Pues esto eran eso, Tijuana en Blue con su máquina baja, el último chorizo bueno, aquí en España hay muchos chorizos y se pueden eh, catalogar bastante bien eh, lo que me estás comentando, pues sí, la verdad es que el turno de eh, me parece que es verdad, que eh, Tijuana en Blue después cuando se apareció, montaron los cojón prieto y a lo mejor es de eso, pero me parece que en Tijuana en Blue, no sé si tocaba un instrumento o algo de esto, ahora no, no estoy muy seguro ...y ya, estamos llegando o al final... ...o tal era el asesor espiritual... ...sí, sí, también... ...sí, pero me parece, no sé... Tiene, ...tenía algo que ver que, en la banda de Juana en Blue... Eh, ...si no voy equivocado... ...que eh, a veces me puedo equivocar, a ver... ...nadie es perfecto en este mundo... ...y ya estamos justamente, pues, llegando, llegando... ...al final de nuestro viaje interestelar... ...en el milenario de aquí, de 1984... pilotado por nosotros dos... ...Larry Han Solo y Raúl Chewaka... Pero pero bueno, la semana que viene estaremos aquí al completo seguramente todos los componentes del Alcon Milenario de 1984 y seguramente que montaremos una bacanal o una buena una buena disputa aquí musical y Y, como y, siempre y, se nos pasa y de lectura la, la verdad sí. es que me, ni me da cuenta ¿eh? es como montarte en el tío vivo y de repente dice, ya se ha acabado sí, tira, tira. <ríe> pues bueno nos vamos a ir despidiendo y como no haciéndolo justamente pues con ya que hemos puesto pues eso punk hardcore ska Eh, punk urbano, eh, hardcore melódico hemos puesto de casi todos los palos musicales y hasta justamente de casi todos los sitios porque hemos ido de aquí a allá, de allá a aquí y nos vamos otra vez de ahí a otro lado y vamos a escuchar una banda que se llaman The Bougless o The Bougless eh, que la de, también la descubrí hace, hace poco estos días y tal y es una banda pues... Pues que mira, se la voy a dedicar al grupo Com Animal, que le encanta mucho el garaje como a mí, y es una banda garajera total. Eh, he estado viendo vídeos suyos y la verdad es que en un concierto de ellos no, eh, vamos, es que te lo pasas. ¿De dónde son esta gente? Pues ahora no sé decirte si son ingleses o americanos, o justamente no te lo puedo justamente eh, decir ciertamente. Pero bueno, vamos a escuchar la canción Is Not About What I Want de The Buglers.